Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien acá. Sí,、eh, con este tema. O sea, el problema de este nuevo código de ordenamiento territorial desde el municipio es que、eh, largaron la convocatoria el miércoles、eh, antes de la... O sea, O de Pascua, ¿no? El fin de semana larga de Pascua.、Sí. En un solo medio te mandaron un link así del de que se enteraba, se metía, ¿no?、Sí. Y no es así, í o O sea, es muy bien que una audiencia pública, además hablaban de asamblea, no, le, no la nombraban como corresponde, nada. Sí. Eh, se debe de mostrar, o sea, la convocatoria debe ser 30 días hábiles antes en muchos medios de comunicación, entonces, incluso formalmente, ¿no? O sea Cosa que, que no pasó. Arrancamos mal ya, la, la convocatoria no, no llevaba el nombre que tenía que tener, ni se hizo con la anticipación suficiente para que las personas Nada, se pudieran inscribir. Claro, tal cual. Lo que hicieron ese, ese entre jueves y viernes, empezaron a llegar、eh, a los que nos anotamos、eh, los mails. A los m e i o s nos empezaron a llegar, o sea, la, el proyecto de ordenanza ya armado,、uh -huh. y bueno, y, y anexos, pero no llegaban los mapas, no, no, había cosas, es todo muy. No, no, estaba, no se hizo como corresponde. Además, la participación ciudadana es en el proceso, no es en, en esto solamente, ¿no? O sea, e s o dicen que había expertos que volaron con drones, que más, vieron todo, bueno,、eh, nosotros no los vimos nunca a los expertos ni a los drones volar, y además, en conflictos como el de parar el gaso, por ejemplo, que es. Llega más de 20 años.、Sí. Eh, realmente sería, hubiese estado muy bueno poder hablar con esta gente, con estos expertos, para mostrarles lo que pasa en realidad en el barrio, ¿no? Porque además la conclusión de este nuevo proyecto es p r e s i n t a r las industrias que ya están y cambiar las zonificaciones, ¿no? Hoy para,、eh, para el gallo, en este nuevo,、eh, cuando se, se, se apruebe este código, va a dejar de ser industrial, pero las,、eh, las industrias van a quedar p r e s i n t a d a s Entonces, no estamos hablando de una solución,、sí. y menos con los f r o n t u a r i o s que estas industrias tienen. Yo te puedo entender que vos presintes e una logística, ¿no? O algo que no molestó, ó、sí. eh, eh, eh, ¿no? De alguna manera, entre comillas. Pero de ninguna manera podés presentar TRADEC, Verazur, la s recicladora de r e s i d u o s industriales, e l depósito de Chatarra, o esas industrias que han incumplido normas, han incumplido procedimientos desde hace más de 20 años. Y que hoy incluso i están volviendo a, a, con los olores, los derrames y las malas prácticas, ¿no? O sea. Es como darle visto bueno y que sigan haciendo lo que quieran. Y no es así, ¿no? La problemática de estos lugares es, es conflictiva de hace años, donde hubo enfermedades, donde ya hay vecinos que no están por culpa de estas enfermedades, ¿no? Es algo así como los pueblos fumigados, pero hablando de, de industrias, ¿no?、Mm. Eh, el corredor de, o sea, en Parada del Gallo cambia la zonificación para que las industrias quedan. Y el corredor de Villarosa, desde la s Vías Asia, por la 25 hacia Escobar, también se presentan las categorías 3. Eh, se dice que se s o l u c i o n ó el tema de la termoelétrica, c cosa que no es así. La termoelétrica, c en vez de ser dos enormes m o n s t r o s funcionando al 100%, es una sola funcionando al 50%, pero es lo mismo porque sigue haciendo ruidos, rajando las casas de los vecinos y haciendo emanaciones tóxicas, ¿no es cierto? Entonces,、eh, no es, es falso lo que dice, porque abrieron el. La, la audiencia pública, el, los funcionarios, diciendo que se solucionaban los temas como estos, ¿no? Y no es así.、Sí. Eh, además de no haber participación ciudadana, no se solucionó el tema de fondo, que es、eh, erradicar estas industrias y que además apliquen los,、eh, ¿cómo se los seguros ambientales para、eh, sacar todo la, la, el pasivo ambiental que dejaron, ¿no? Nah,、eh, así que no, no es una buena solución, para nada. Presentar significa que esas empresas quieren, o sea, Quedan ahí, se cambia la sonificación, pero lo que, lo que ya estaba queda ahí, funcionando. Claro, claro. Hablan de preexistencia, ¿no? Las、mm. industrias preexistentes. brindan Los límites no les permiten crecer más, pero ahí están n o cuando nosotros hablamos en parada z o la preexistencia es de los vecinos y de la producción rural. Que incluso estas industrias, a lo largo de tanto tiempo, han perjudicado a los vecinos. Por ejemplo, nosotros, en mi caso particular,、eh, mi ex marido era apicultor. Nosotros teníamos 100 colmenas. Una noche, un olor fuerte de través que nos mató 50. ¿no? Entonces, A nosotros no nos ayudó nadie para volver a tener esas 50 colmenas que nos faltan. Al vecino no nos los ayudó cuando sus animales mar paren. O sea, Verazur tiene, tiene un, un caño directamente que sale al campo de uno donde tenía frutillas. Que se derruyó toda la cosecha de frutillas. Que era imposible, hasta plantar hoy es imposible ahí por el, el pasivo ambiental que hay.、Sí. Y entonces. ¿Cómo puede ser que a estas industrias que actuaron mal con total corrupción e impunidad se las ayude y se las permita seguir funcionando porque se les va a dar asistencia para que se adecúen y a los vecinos no, ¿no es cierto?、Sí. Entonces, me parece que no es para nada justo ni, ni o sea, ni, está, no, no es la solución, no es la solución para nada, y menos con las malas prácticas que han tenido, ¿no?、Uh -huh. Erika, ¿vos,、eh, ¿pudieron hablar los vecinos en esta primera audiencia que no fue convocada en tiempo y forma, que no lleva el nombre que tenía, pero que efectivamente se realizó el lunes pasado?、Eh, vos decías que arrancó con esta presentación de los f u n c i o n a r i o s diciendo: Bueno, con este código de ordenamiento territorial se solucionan todos los problemas ambientales, cosa que estás describiendo no es、eh, de esa forma, pero se supone que en una audiencia pública. Hay una lista de oradores que、eh, va tomando la palabra y va planteando al respecto después de conocer el material, que de hecho lo conocieron sobre la hora, pero、eh, va planteando algunas críticas o sugerencias de modificación. ¿Hubo esa instancia? Sí, sí, hubo esa instancia. Nos dieron tres minutos para hablar. Yo había llegado un pendo ahí por mostrar, o sea, una cosa, siempre digo lo mismo, una cosa es hablar de las malas prácticas y una cosa es mostrarlas.、Sí. Eh, pero bueno, no, fueron tres minutos en sí, acotados a cada uno、eh, de, de todos los que fuimos, que eran como. Casi 60 expositores,、eh, cuatro estuvieron a favor, todos los demás estaban en contra, ya sea de la forma en que se convocó o de algunas problemáticas que hay dentro, ¿no? De, de... O sea, de, de, por ejemplo, la, los,、eh, la Cámara de Visarrosa Industriales、eh, no estaba de acuerdo con este precinto, porque no les permite crecer a las industrias si se p r e c i n t a n ¿no?、Uh -huh. Entonces, bueno, había, había varias、eh, críticas a este nuevo código. El problema es que nosotros no sabemos si va a seguir habiendo una instancia ciudadana, si no la va a haber, o sea, esto se terminó acá y ya está cocinado, ¿qué pasa? ¿no? Además, nos, nos convocaron a una asamblea y en el momento dijeron que era una audiencia, bueno, entonces.、Eh, ¿Qué es lo que está pasando? A mí realmente me encantaría poder hablar con los funcionarios, mostrarles que vengan y caminen la zona, que se den cuenta de lo que es para el gallo,、eh, por qué está el error tan grande de, de, de lo que están diciendo, ¿no?、Sí. Entonces, realmente tendría que haber una comunicación, una participación real ciudadana. Pero bueno, lo que están diciendo por ahí es que、eh, en distintos municipios esto se está cocinando en la plata y se hace las, el cambio de sonificación allá con todo este show de falsa participación ciudadana, ¿no?、Sí. Esperemos que no sea así, la verdad. Eh, justamente ayer nosotros encontramos n o s mandaron un, la intervención que había hecho el Federico de Achávar, el intendente actual, cuando se votó el Código de Ordenamiento Territorial anterior, que es el vigente, ¿no?、Sí. Donde él justamente habla de, las, de, de, de que no hubo participación de ciudadana, de que no se solucionan estos problemas. Bueno, habla de todo lo que yo estoy diciendo, como si lo dijera yo, pero lo dice él para el c o t i actual. Sí. Cuando en este momento están largando lo mismo y peor, inclusive, n o porque uno no sabe.、Eh, va a haber, eh, no va a ser solamente industrial el parque industrial, sino cam, la, la, agrupan las industrias para el sector de aquel lado, del parque industrial, de Fátima, n o lugares donde no eran industriales, eran、sí. rurales. Y no hay ningún sector rural. O sea, acá no podemos hacer agroecología, no podemos hacer nada de esto. Si、sí、nos enchufan las industrias, se l a dejan ahí, pero cuando vos querés hacer otro tipo de producción. No, no las v a s a poder hacer, ¿no es cierto? ¿No va a tener espacios para la producción rural Pilar si se aprueba este código de ordenamiento? Y no, no, no hay ningún sector rural. Todo pasó a residencial 1, residencial, urbano, pero no, no se habla de ruralidad en, en ningún lado, ¿no?、Ah. Cosa que nosotros en p a r a g a a y l o y los tambos y los barrios de esa zona queremos ser rurales, que es lo que éramos, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea que no se sabe ni siquiera si va a haber una siguiente instancia, si esto o sea, nada, se trata así,、nada. no hay información de eso. Ninguna información,、eh, decían que l e iban a votar hoy, sabemos que no, porque la gente estaba muy en contra, así que yo creo que la, la intención de e l l o s era esa, ¿no? Presentarlo y, y votarlo, pero no, no lo van a poder hacer. Incluso nosotros desde la orga、eh, imputamos, in,、eh, ¿cómo se dice? Hicimos, hicimos una carta en el Consejo Deliberante para que no se votara, ¿no? Hasta que no haya la participación y que el Consejo Deliberante, que es una de sus funciones, llame a una verdadera participación ciudadana en este tema. ¿no? Eh, sé que otros, otras organizaciones y otros vecinos querían hacer lo mismo, impugnar,、sí. esa es la palabra que no me salía, impugnar. ¿no? No.、Eh, Erika, la última, y como siempre te agradecemos este ratito que nos dedicas, ¿cómo fue el cierre de esta asamblea, audiencia? Con, porque digo, si no hay pistas de qué va a suceder, ¿cómo fue el cierre? ¿Qué dijeron al cerrar esta jornada? Mira, el cierre fue que esperemos en los mails a ver que n o por mail podíamos mandar nuestras acotaciones al, al... Fue, o sea, fue en un teatro, los funcionarios pudieron una mesa, e c h a b a n todos allá arriba, ninguno habló, alguien les hizo una pregunta, dijeron que no iban a contestar preguntas, o sea, fue todo. Eh, fuimos a protestar, no fuimos a hablar. o j a l á hubiera comunicación.、Sí. O sea, ya sabemos lo que pasa con el código que es actual, el que está vigente hoy. Entonces,、eh, no hagamos los mismos errores. Hagamos、sí. las cosas bien. Salimos a una participación, hablemos, conversemos, veamos cómo podemos、eh, llegar a una solución. Pero esto no, de cocinarlo en otro lado, decir que vinieron expertos que nadie vio, no mostrar los estudios que se hicieron.、Sí. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Por ¿Qué? qué ¿Qué, qué fue la, cómo, ¿Cómo llegaron a la conclusión de presentar las industrias?、Mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudios hicieron para, para, para saber si están funcionando bien, si no están funcionando bien? O sea, abran, abran a, a, a, la, a la participación ciudadana y a que nosotros podamos ver y acotar y decir: miren, esto no, esto sí. n o、mm -hmm. p o r que bueno, estamos esperando. Ojalá, ojalá tengamos una, una buena noticia y, y, y nos convoquen y podamos ir a. a, a A discutir, ¿no?、Uh -huh. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La participación ciudadana es esto: es discutir, ver, ¿no?、Eh, mandar t e unos anexos y unas cosas cocinadas que no, no están así, ¿no?、Uh -huh. Así que bueno, veremos, veremos cómo sigue esto, pero bueno, este gobierno actual, acá en Pilar por lo menos, se caracteriza por el hermetismo.、Uh -huh. Nadie se puede acercar a decir nada, no contestan pedidos de informe, no contestan pedidos de audiencia, ¿no? Entonces. Eh, es triste, porque la verdad que sería genial comunicarnos y, y, y solucionar los problemas de fondo de una vez por todas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y pasa en otras áreas, te decimos, ¿eh? porque venimos hablando con médicos de AMRA también, por el, la necesidad de hablar de la situación del hospital pediátrico. Nos cuentan que no hay respuesta directamente de la Secretaría de Sudo, así que no es solo en la cuestión vinculada al ambiente, sino también en otras áreas.、Eh, de, también, s q u uno va al hospital y, y está ahora es para ser atendido y, y los médicos no cobran lo que deben cobrar. Y es todo un hermoso show de hospitales que hay y que van a abrir y demás, pero la realidad es que no están funcionando, ¿no? Y, y es triste porque realmente la salud, la salud ambiental, la salud socioambiental、eh, es esencial para para, estos, para para que no haya enfermedades, para que las cosas podamos convivir en armonía, ¿no? De alguna manera, pero si no hay educación en, en buen estado, no hay salud y no hay seguridad, allí estamos, ¿no? Pero sí, acá el problema de salud de, de los hospitales es un desastre, realmente. Realmente es triste, ¿no? Porque los médicos son los que nos ayudan, los que están ahí en los momentos más difíciles nuestros y. Y, y no les están pagando lo que corresponde, no, no, no tienen insumos, ¿no? Es, es, es, la verdad que es un desastre lo que está pasando en todos lados. Erika, gracias como m s i e por r e p este ratito. Quedamos atentos a ver si hay alguna novedad, apenas les、bueno, respondan los mail s o haya alguna información oficial.、Eh, quedamos aquí atentos para, para seguir conversando. Claro,、bueno, cualquier cosa les aviso si es que hay alguna novia. Ojalá la haya, ojalá porque estamos realmente bastante, yo por lo menos estoy bastante cansada de toda esta historia de, y, y quiero que, que se solucionen las cosas, y se solucionan charlando y conociendo los lugares, ¿no?、Perfecto. Muchas gracias. a b r a s o r a n d a hasta luego. Hasta luego.